21 horas, 38 minutos, dice el nuevo reloj digital que tenemos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, que dice que estamos en el domingo 2 de mayo. <ríe> Después le cambiamos el, el Sunday por... Eh, no sé cómo se dirá miércoles, no tengo la más pálida idea. Decía al principio del programa que... Mmm, Bueno, que hay un fallo de casación que tira para atrás una parte del de fallo que el Tribunal Oral Federal número uno de La Plata había realizado en la causa eh, por los crímenes cometidos por dos integrantes de la CNU, el Indio Castillo y el este eh, Pipi Pomares. Como te decía al principio, Castillo fue condenado a perpetua. y Pomares había sido absuelto. Bueno, el fallo de casación ordena dar un, una, un nuevo fallo, digamos, ¿no? A, le ordena al tribunal de primera instancia dar un nuevo fallo. Vamos a charlar con Guadalupe Godoy, que es este, una de las abogadas que estuvo en la causa representando a la querella y para saber sobre todo cómo... ¿Cómo es esto de que Casación manda a dictar otro fallo a gente que ya opinó sobre ese fallo? Guadalupe, bienvenida ahora y Público. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo, cómo es esto? O sea, si los, los jueces ya pensaron que el tipo era in, inocente y lo absolvieron, aunque sea por el beneficio de la duda o como fuere, ¿por qué ahora habrían de fallar distinto? ¿Solo porque lo ordena Casación? Sí, porque Casación le dice cómo tienen que valorar la prueba. ¿Cómo eh, es eso? Es, es, un, es duro para los jueces de un tribunal oral que Casación le digo a ustedes, no entendieron nada. <risa> que es en definitiva lo que... A ver, para, para empezar, eh, acá en La Plata no habíamos tenido situaciones así. Fue muy dura esa sentencia. Eh, digo, más allá de... De, por un lado, celebramos que se reconociera que los crímenes de la CNV eran crímenes de lesa humanidad, que ustedes saben es un punto eh, que siempre genera uh -huh. dificultades y temores. Son hechos previos al 24 de marzo y con toda la, la, la significación política que tienen. Eh, pero bueno, la absolución había sido muy dura porque lo que habían dicho era que había dos testimonios que no se podían considerar. Eh, uno, el de Pastorino, una de las víctimas sobrevivientes uh -huh. Y otro, el de Martini, que era el, el hermano de una de las víctimas Que tenía 10 años cuando sucedieron los hechos Que la patota de la CNU entró a su casa y estuvieron toda la noche esperando a su hermana uh -huh. eh, Y que realmente habían sido testimonios Yo recuerdo particularmente el de, el de Martini Que me había impactado mucho Eh, testimonios sumamente genuinos Él, por ejemplo, había hecho el reconocimiento de las fotos eh, Sin saber quiénes eran eh, No es que, que luego había tenido un conocimiento Seguía sin tenerlo Estaba como interesado en saber a quiénes había reconocido y, y bueno, hay una sentencia que dice que los testimonios no son No hay que tomarlos en cuenta porque están contaminados Bueno, en definitiva, planteaban eso: uh -huh. planteaban eh, la, la, la falta de, de, de, de. el exceso de precisión, decían, por ejemplo, que llamaba la atención cómo un niño de 10 años podía recordar las cosas con tanto detalle, eh, como si uno no recordara sí. las cosas que han marcado la sí. vida. Nunca eh, pasaron por una situación traumática, los jóvenes, ¿no? ¿no? Bueno, y entonces. La sentencia, además de ser absolutoria con todo lo que implicaba acá, por, por, por bueno por quién es el Pipi Pomares, por su rol en la política luego del retorno de la democracia y demás, también había sido muy duro porque hay que explicarle a los testigos, a las víctimas, a los sobrevivientes por qué se absolvió. Y es muy duro también para ellos leer las consideraciones que los jueces hacen sobre sus testimonios. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, que ahora Casación les explique cómo tienen que valorar la prueba, por qué están mal valorados esos testimonios, por qué eh, eh, eh, no se puede anular reconocimientos que no son tales, sino que son simples individualizaciones. Bueno, eh, la, la verdad que estamos contentos contentas y sorprendidos también, uh -huh. porque no nos olvidemos que esto lo tuvimos que hacer todas las querellas en la soledad más absoluta, porque el Ministerio Público Fiscal no apeló. Eh, o sea, el mismo Ministerio Público Fiscal que 15 días antes había pedido perpetua, después, al momento de recurrir, consideraron que los que los fundamentos de la sentencia de primera instancia habían sido muy buenos, uh -huh. que lo, bueno, se habían convencido, parece, de la inocencia. De hecho, fuimos en ese momento eh, en un conjunto de, de familiares, de víctimas, de, de querellas. Tuvimos una entrevista con... con los fiscales de la unidad fiscal y, bueno, nos explicaron eso, que estaban convencidos de que no había que, que apelar. Uh -huh. Así que la, la posibilidad de éxito, ustedes saben, cuando no hay hay un, un planteo fiscal es bastante reducida Imagínense lo escandaloso que habrá sido el fallo para que Casación, a pesar de eso, lo haya revertido. Claro, claro. Eh, y sobre la condena a Castillo no dice nada, digamos. No, no, quedó eh, quedó como estaba. En realidad ahí lo que se apelaba era la absolución de uno de los casos, de Cendor, este que bueno teníamos eh, tuvimos dificultades probatorias porque también el paso del tiempo hizo que, que quienes tenían que declarar ya no pudieron hacerlo. Uh -huh. Yo decía al principio cuando presentaba el tema que casación eh, en general, digamos. O, o da vuelta fallos escandalosos a favor de las querellas, como podría ser este caso, o en, en muchos otros baja condenas de manera tal de determinar eh, libertades para genocidas durante mucho tiempo, fue fue así. ¿Qué viene pasando ahora en este último tiempo? Eh, ¿Podemos tomar casación como una unidad o hay que separar no. no, no. Cada sala es un mundo... Hay una parte que a veces tendrá que ver, yo creo que claramente hay componentes ideológicos que juegan y en otros son exclusivamente las cuestiones más técnicas de los jueces que, que tratan de sostener incluso lo mismo que en causas comunes. Eh, cuestiones ideológicas seguro que las hay. A ver, esta causa tuvo sentencia hace, yo no recuerdo, menos de un año. Eh, eh, sí, sí. A ver, habrá... Hace un año presentamos el recurso, si no me equivoco. Y estamos esperando que la Sala 1 se decida, que no lo hace, a eh, tratar la causa del circuito CAMS, que Smart logró que se unifique con el recurso de la causa, la Cacha. O sea que estamos hablando de dos sentencias del año 2012 una y 2014 la otra. Uh -huh. Bueno, ahí no es... Eh... un problema, no tienen problemas técnicos con, con lo que tienen que resolver. Ahí claramente hay acuerdos políticos por los cuales este, lo que hacen es lograr que, que toda esta gente, después de, ya estamos hablando de seis siete años, uh -huh. no tengan una sentencia firme, claro. con todo lo que se implica. Claro. Porque eso eh, si no hay sentencia firme se vencen las preventivas, se escarcela, se, es decir... Eh, Tiene muchos efectos y, y, insisto, ahí sí se ven componentes biológicos después. Eh, creo que han sido bastante homogéneos con las causas que tienen que ver con responsabilidades empresariales, responsabilidades por fuera de lo que son las cadenas de mando habituales. Y después, bueno, hay salas como la de Locker, que tiene ahí otro, otro componente y, y está... Y está claro. Uh -huh. Pero este, este, la verdad, que nos sorprendió. Finales de noviembre del 2017 fue la, la, la sentencia de primera instancia que ahora Casación da vuelta parcialmente en lo que no. tenía que ver con la absolución de, no, no, de Pomares. ¿Castillo está, eh, es, es uno de los que tiene perpetuas y la junta en su casa o, o está en prisión? No, no, está con prisión efectiva. ¿Está con prisión efectiva? Sí. Romarese una... está, eh, obviamente quedó libre ahí, porque además no tiene ninguna indagatoria en primera instancia. Eh, bueno, ahora creo que cambian las cosas también, ¿no? Eh, una de Uno de los problemas que teníamos con la absolución era que sabíamos que la fiscalía ya no iba a pedir ninguna indagatoria en las causas que quedaban en primera instancia. Uh -huh. Eso es un... Era un tema. Así que, bueno, bastante contentos. Y además, eh, esto que le dice la Cámara de cómo deben valorar esas eh, individualizaciones que se hacen a través de los álbumes fotográficos en primera instancia, eh, también afecta un juicio como La Cacha, donde Vega, el juez Vega, votó de, eh, en un caso planteando... Eh, una absolución, si no me equivoco, y lo hizo justamente con los mismos fundamentos por los cuales ahora había anulado eh, los reconocimientos. Claro, claro. Y eh, también influye en el juicio que se está haciendo en este momento, en Brigada San Justo, donde Vega tam eh, también es juez, y donde una parte de las, de las imputaciones eh, tenían exactamente la misma mecánica. venían eh, igual de primera instancia así que también teníamos temores de volver a, uh -huh. a tener que pasar por estas absoluciones bueno ahora ese panorama mejora mucho realmente Lo último, ¿hay un tiempo que tiene el tribunal para volver a fallar? No, ahora seguramente la defensa va a, a plantear un recurso extraordinario ante la corte y las querellas eh, pediremos que el tribunal resuelva Eh, ahora uh -huh. y veremos qué hace. <risa> Mientras tanto, si sí, logramos que la Fiscalía, a pesar de no haber hecho recursos, recurso, eh, planteara la prohibición de salir del país de Pomares y bueno, y ahora seguramente algún otro tipo de medidas si sobre todo. Sobre su situación esas cosas que hacen los abogados, esas maniobras dilatorias que, uh -huh. que son difíciles de entender para el, para la, para las personas normales, ¿no? estas maniobras dilatorias de de las defensas en general en la justicia no y, no bueno es el derecho que y, no claro un y el recurso sí. eh, clar, claramente ahí hay es, es, es, es, es lo que dicen las leyes y, y nosotros uh -huh. Las causas comunes lo utilizamos y muchos otros recursos. Por, por eso generalizaban en ese caso de los abogados y las abogadas. Bueno, Guadalupe, te agradecemos este paso por oral y público. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hemos charlado con Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes allí en La Plata. Desde mi punto de vista, es una de las abogadas querellantes más lujosas que tienen las querellas. Eh, por crímenes de lesa humanidad eh, las las familias los sobrevivientes representados y representadas por por Godoy tienen allí una militante increíble era eh, fue además la abogada de Jorge Julio López no